Buenos Aires, familiares y amigos de Luciano Arruga levantaron el acampe y vigilia frente al ex destacamento de Lomas del Mirador, donde fue visto con vida por última vez el joven desaparecido. En el día 68 de la medida de protesta, el intendente de La Matanza, Fernando Espinosa, finalmente firmó el comodato para que los familiares se hagan cargo del lugar y lo conviertan en un espacio para la memoria. Matías Bregante, integrante de la organización, se refirió al final de la protesta.